Damián, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Flor Berreute, Pato Lobos, aquí en Red Encuentro, ¿cómo estás? Sí, buenos días, ¿qué t a l Bien, me imagino、eh, más sorprendido que nunca, ¿no? Con, con esta declaración de Jofredo el día de ayer. ¿Cómo, ¿Qué sensación tenés? Y la verdad que es muy difícil de explicar, ¿no? De esos momentos que está viviendo la familia, momentos muy duros, este, es muy difícil de explicar con palabras y. Eh, yo, eh, sinceramente, esperaba que en algún momento alguien、eh, se quebrara y, y confesara algo, ¿no?、Eh, pero, lamentablemente, más allá de esa expresión de, que tuvo Jofre, tampoco no, no, nos deja mucho, ¿no? Este, si bien puede ser significativa, pero. Este, Creo que eso refuerza eh, eh, mucho a, la, a lo que ya venía realizando la justicia y, y por supuesto, toda la, la etapa investigativa que llevó adelante la policía, los peritos, todos los que tuvieron que ver en el armado de esta, de esta causa. n o Claro. Este, porque、eh, al confesarse, j o f r é Vuelvo a reiterar, refuerza que el ADN no, no fue plantado en ningún momento para nadie, ¿no?、Ajá. Como muchas veces salió a decir, a provocar, a, a, a tratar de ensuciar la, la, la, la investigación, la causa, todo para que no se llegue a la verdad. Claro. Porque fue el ADN justamente lo que involucró a Jofre en esta causa, ¿no? Exactamente, fue el ADN que, que lo involucró y, y bueno, ayer aparentemente no. No, no nos o p o r t ó más y bueno, tuvo que decir lo que, lo que dijo. n o、uh -huh. eh, Esa explicación de que fuerzas satánicas habrían movilizado, los que participaron,、eh, ¿te deja conforme? ¿Te explica algo? No, para nada. Para nada, porque、eh, yo soy creciente de Gauchito Gil, después de Gauchito i l y, y de San La Muerte. Y para nada se hacen ese tipo de cosas que él. Que él dice, digamos, nosotros este. Creo que totalmente di distinto, por lo menos lo que yo he vivido, he ido a, lo, a los santuarios, tanto de gauchito que quedan prácticamente juntos con San a m o ¿no? r t e y la gente festeja, pide por progreso, por bienestar, y agradece, no s a l todas las creencias, pero esto no. Creo que no tiene nada que ver lo que él planteaba y creo que también a, al culparse después en los alegatos, este, la defensora este, creo que fue también una estrategia, ¿no? Como para、eh, desinflar o desacreditar los ADN y decir, bueno, no sirve nada de lo que se hizo y solamente sirve el testimonio de, este, de, este, de esta persona y, este, bueno,、eh, Que, que se juzgue solamente eso y, y, y liberar al otro que está involucrado, también con las mismas pruebas. Este, la verdad que, que para mí, eso después del resto del relato, me sonó toda una una, un,、mm. eh, una fábula de una estrategia para, para poder、mm. este, tener la, la menor pena, como lo plantearon los defensores.、Claro. A ver, t a m b i é n por lo que estás diciendo, es que el hecho de que j o f r é se haya atribuido al asesinato. Eh, ¿Implicaría liberar lo amovilio de, de la acusación? ¿Esto es lo que estás queriendo señalar? Es, es, es lo que plantearon los, los, los defensores, ¿no? Que, digamos, los dos plantearon que las pruebas de ADN,、eh, cotejadas en, en las la, la prendas, en el cuerpo de mi sobrina, no, no, no, digamos, desacreditarlas por, por completo y solamente tomar l la autoacusación o la declaración, no sé cómo, cómo, cómo se llaman estos casos, ¿no es cierto?, que realizó Cofre, ¿no es cierto?, diciendo que él participó en el hecho y, y, y así un defensor pidió este, la absolución de, de su defendido y el otro pide que, bueno, que se quiten todos los cargos y solamente se lo juzgue con, con homicidio simple, ¿no?、Uh -huh. Este, yo creo que fue más, más, más estrategia que otra cosa, y el tipo este,、eh, sabemos, por todo lo que se ha venido hablando durante todo este tiempo, después uno averiguando, ha sido un gran manipulador, ¿no?、Eh, de hecho, las pericias dicen que el grado de inteligencia de este señor, por denominarlo de alguna manera, Joffrey, este. Eh, digamos, eh, eh, tiene distintas o s s d i i t t n facetas ¿no? de, de su carácter, de su, de su forma de desenvolverse, y, y, y bueno, hacen que, que, que todo el mundo le, le crea. ¿no? Ajá. Eh, bueno, el, ahora de todas maneras, autoincriminarse no es poca cosa,、eh, porque vas a una perpetua clavada, digo. Eh, sí, pero, pero también la estrategia de él era autoincriminarse y desacreditar las pruebas de ADN.、Eh, este, eso fue la estrategia、ah. eh, que la plantearon los, los mismos defensores. ¿no? Claro, ahora es, es contradictoria la, la declaración porque él habló de los que estábamos ahí, habló siempre en plural, nunca habló yo fui solo. Eh, estamos poseídos por el demonio, que se yo, pero siempre habló en plural. O sea, hay otros. Lamentablemente, ayer、eh, no dijo quiénes eran esos otros. Me llamó la atención que no insistiera el tribunal sobre este tema. Eh. Insistieron, n、eh. Insistieron porque hizo una primera declaración y Jofre había pedido declarar sin público. El, el, el tribunal le negó esta posibilidad, pero después dejó ese interrogante como que. Eh, sin, sin público podía decir más. Y la verdad, no dijo nada,、eh, divagó solamente con esas historias d e satanismo y de Dios y, y, y nada más. Y cuando se le consultaban quién eran otras personas, no se acordaba porque estaba poseído. Pero sí se acordaba、eh, que dentro de esa posesión del diablo que él tenía, que m o v i l i o no estaba. Entonces,、Ajá. este. Eh, digamos, eh, una de las contradicciones por las cuales este, es poco creíble este, esa, esa parte n o de, de lo que declaró j o f f r e e r a n amigos antes, Morbidio con j o f f r e De acuerdo, a todos los que, que han declarado testigos que los conocían, sí.、Uh -huh. Está. Bueno, eh. Damián, de todas maneras,、eh, se están juiciando dos personas porque el juicio podría reabrirse si es que se descubre a la persona que se está buscando, ¿no? Sí, sí, sí. sí este, va a continuar el juicio para este, juzgar a esta, a esta persona o condenarla. Falta que resuelva el tribunal ahora.、Eh, Eh, y después se continuará con la tercer persona, que es la que, la, la que falta, la que resulta también de las pruebas、eh, por las cuales hoy se está acusando a, a Joffrey Movilio. Y, y, este, veremos qué es lo que pasa más adelante. n o Sabemos que las líneas de investigación conducen hacia una persona, ojalá que esto. Este, El, el juzgado mande a buscarlo y, y realmente、uh -huh. este, se haga la, también las, las pruebas de ADN si coinciden con,、uh -huh. con, con la que falta. n o Yo no sé si escuché mal,、eh, dijo que alguna otra persona no tenía nada que ver y que m o v i l e tampoco, pero me parece que mencionó a l g u n o ¿Puede ser que ahí, medio en voz baja, haya dicho algo y, y que no lo escuchamos bien? No, la verdad es que yo no escuché nada. Ajá. a h o r a t a m b i é n a ver, la defensa de Movilio desacredita las pruebas de ADN,、eh, pero ¿cómo, ¿en qué se basa para desacreditarlas? ¿Cómo llegaron a la ropa de Karen? ¿Cómo se entiende? Y además la ropa íntima de Karen, ¿no?、Eh, porque aparentemente, por lo que declara Movilio, mi sobrina habría tenido un contacto dos días antes. Ajá. Este, con Movilio, entonces. Este, y después la. la, la, la Explicaciones técnicas que hace el abogado, por lo menos, este, no sé, entiendo yo que son totalmente distintas las que hace un perito, ¿no?、Uh -huh. eh, no sé si, si el abogado tiene la autoridad como para, para, para desacreditar todo lo,、eh, lo, lo que el perito ha, ha informado, este, a no ser que también el, el abogado sea perito,、uh -huh. no sé, la verdad que no. Eh, ahí no, no, no sabría decir. Claro. El fiscal Broña pidió prisión perpetua para los dos diputados. Igual la familia espera que este sea el resultado de la sentencia, ¿no? Obviamente. Sí.、Eh, esperamos que, que sea lo que ha solicitado el abogado,、eh, el representante de la familia, ¿no? q、eh, u、eh, eh, Pide más cargos este, de los lo que pidió el fiscal, ¿no s cierto? En, en un solo punto, el resto coincide en todo.、Uh -huh. Bien,、eh, Damián, vamos a esperar entonces ese día, ¿no? Al día de la sentencia.、Eh, un abrazo para vos y para toda la familia, a ¿eh? Bueno, muchas gracias y será hasta otro momento. Ojalá que, que, que haya justicia y, y bueno, también que se, se encuentre al t e r c e r involucrado en este caso, ¿no?